He visto Rayos C. Los martes y los sábados de 6 a 7 de la tarde escucha Rayos C en tus oídos, el programa de Pinipon DJs en BFM. Un saludo de Joan y de Rafa. Entérate de las últimas novedades, escucha entrevistas exclusivas y ponte al día de todo lo que ocurre en la escena indie. Aquí estamos con Rayos, Rayos C en tus oídos, martes y sábados de 6 a 7 en BFM. a todos. Hemos comenzado con el tema Navega, lo nuevo de Cuchillo, que con su trabajo Encanto son nuestro disco destacado de la semana. Una semana más estamos con todos vosotros, somos Juan y Rafa y estás en esta nueva edición de Rayos C en tus oídos. Como bien sabes, puedes escucharnos bien vía internet si te conectas a nuestra página web Rayos en tus oídos.blogspot.com o bien también puedes escuchar en las diferentes emisoras que emiten este programa. Seguramente si estás escuchándonos vía dial es porque tu emisora favorita está retransmitiendo esta este programa Rayos C en tus oídos. Cuchillo está de vuelta, la banda formada por Israel Marco y Dani Domínguez, a la que se suma ahora Henry Agren, acaban de publicar Encanto. Un trabajo que ha sido grabado en la zona temporalmente autónoma junto a Carlos Toronado y que ha contado con la producción del propio Israel. Los pasajes sonoros a los que nos tenían acostumbrados Cuchillo ahora se tiñen de letras en castellano para dar ese pop ambiental que crece a cada escucha. En canto, así es como se llama lo nuevo de Cuchillo, nuestro disco destacado de la semana. Y como cada semana Nacho Ruiz nos presenta un tema nuevo, un tema que ha ido recopilando de sus innumerables fuentes de información. En esta ocasión nos va a presentar lo nuevo de Passion Pit. En la sección de maquetas y autoeditados escucharemos la música desde Elche que nos llega de la mano de Carlos. charro, así que sin más dilación vamos a comenzar con este Rayos ten tus oídos edición 349. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Van Hauser Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como luckily more en la lluvia Un año más vuelve el día de la música que se celebrará en el Matadero. un cartel bien nutrido de artistas y con nombres muy interesantes y a los que vamos a repasar en esas tres fechas que tienes para poder disfrutar del Día de la Música todo comenzará el jueves día 21 con un concierto inaugural donde los evangelistas van a hacer su particular homenaje a Enrique Morente ya el viernes 22 tienes en el cartel del Día de la Música a Tudor Cinema Club, a James Blake, a Sam Vicente The Ravionettes, a Celia Banks La Casa Azul, Twin Shadot Bearing Heaven, Señor Chinarro Tindersticks, Liv Fibells, And Expressions, Gidi Macperson, Pegasus, Zambri, Méndez, Jane Join y Tamar. Nosotros vamos a quedar con uno de los artistas que te recomendamos, no te pierdas dentro de la programación de ese viernes día 22. Estamos hablando de Tindersticks. We don't care Estaba la música de Tindersticks. Vamos a repasar ahora el cartel para el sábado 23 de este Día de la Música. Tienes a Spoon, a Mercury Rev que van a tocar las canciones de De Santerson, Lobos Lesbian, Máximo Park, Von Faro, Metronomy, Cristina Rosenvinge, Frankie Rose, Apparatus, Alejandro Escobedo and The Sensitive Boys. James Vince en Mad Morrow, Star Slinder, Breton, Mikael Cronin, Julia Holter, Davis Thomas Broughton, La Muñeca de Sal que viene acompañados de artistas invitados y Francisca Valenzuela. Otro cartel muy interesante para ese sábado. Nosotros vamos a destacar a Frankie Rose, que además si entras en Indie Nauta puedes leer una entrevista con la americana muy interesante. No acaba aquí toda la oferta musical del Día de la Música, ya que el sábado por la mañana y de forma gratuita tienes desde las once y media y hasta las cuatro los conciertos de Fernando Alfaro, Firafem, Dolores, Luis Brea, Templeton, Mañana tuya... Modelo de Respuesta Polar, Capitán, Amatria y Grushenka. Y además, el domingo, día 24, también vas a tener el Mini Música, un mini día para los más peques, donde van a poder disfrutar de artistas como Cristina Rosenbinge. Nosotros nos quedamos con uno de los grupos que estará ese sábado a la una y media en el Matadero de Madrid. Estarán presentando su disco de debut, Grushenka. Grushenka. துமிரா Hola Joano, la Rafa, un saludo a todos. Esta semana vengo con lo nuevo de los estadounidenses Passion Pit. 3 años han pasado de la publicación de Manners, el reconocido debut de la banda liderada por Michael Angelakos, y este nuevo material no defraudará a sus seguidores. I'll Be All Right es el segundo adelanto como single del que será su esperado segundo LP, Us Summer, un vitaminado himno electropop que suena a sol y a verano. Vamos ahora con la sección de breves, eh, sección de noticias que recopilamos desde la web IndieNauta.com The Scissor Sisters nos visitan en octubre para presentar su cuarto álbum Magic Hour, trabajo que cuenta con una buena lista de colaboradores, artistas estelares, compositores y productores, entre ellos... Asaelia Banks, Calvin Harris, Stuart Price, Farley Williams, Dplo y Alex Ryder, el productor de música electrónica alemán y DJ responsable de Boys Noise. Las fechas son el sábado 27 de octubre en Rockstar de Barakaldo, el 28 en la Riviera de Madrid y el 29 en Razzmatazz de Barcelona. El precio es de 27 € más gastos. El multi-instrumentista Andreu Bird ha confirmado su presencia para después del verano en Barcelona y Cartagena. Volverá para presentar con banda al que es su sexto disco Break It Yourself, con el que se ha ganado una vez más a su público y a la prensa. Las citas serán el domingo 11 de noviembre en el Cartagena Jazz Festival y al día siguiente en la Sala Polo de Barcelona. Chad Marshall regresa a la actualidad musical con su proyecto Cat Power. Acaba de lanzar la primera canción de Sun, el que será su próximo LP. El tema se llama Ruin y supone su vuelta tras 6 años de silencio, su su vuelta con un tema original. El álbum se pondrá a la venta a principios de septiembre y aquí tienes este tema Ruin. Maquetas ya autoeditados. Si tienes un grupo y quieres sonar en rayos C en tus oídos, nos puedes hacer llegar la maqueta a rayos C en tus oídos arroba gmail.com o también al apartado de correos 1315708080 de Barcelona. Hoy en la sección de demos y autoitados nos quedamos en Elche para escuchar la música de Cacharro. Es el nuevo proyecto de Javier Ato, del que fuera miembro y compositor de la banda de indie pop Ligre, que junto a Iván, Óscar, Rubén y Javier dan forma a Cachorro. Las canciones empezaron a ser compuestas a finales del 2010 y han sido grabadas simultáneamente en casa de manera muy artesanal. folk rock que se apoya en bellas melodías y armonías vocales de corte más clásico, recordando a bandas como The Bears, los Beatles, o los Zombies o los Stones. Aquí tienes un buen ejemplo de lo que hacen Cacharrón. Dejas de hablar devontave devunto contra lui la, la tadida estaba esta soledad te dolía mi flor como eres la dice una மதுக்க மதுரி seguir toda la actualidad musical desde nuestro Twitter twitter.com barra indienauta Este próximo día 30 de junio se celebra en la sala Music Hall de Barcelona una nueva edición de la escena Barcelona. Un compendio de conciertos que agrupan lo más destacado de la escena de Barcelona. En esta ocasión uh, le toca el turno al sello El Genio Equivocado que va a presentar tres de sus propuestas. Concretamente van a ser Odio París, Hans Laguna y... Y Grushenka, tres grupos por el simbólico precio de 10 euros. Además, la sala cuenta con terraza y va a haber también incluso una barbacoa para aquellos que quieran comer alguna cosa sin salir adelante. de la sala. El horario de apertura de puertas será a las 20:30 horas, ya que los conciertos comenzarán sobre las 9 menos cuarto. Eh repetimos, Odio París, eh, Hans Laguna y Grushen Castañan este 30 de junio, sábado en la Sala Music Hall de Barcelona. Aquí os dejamos con uno de los temas de Odio París, concretamente salvé el televisor. ...parra rayos C en tus oídos. Los días 22 y 23 de junio en el Pueblo Español de Barcelona... ...tienes en concierto a Portis Hit. Dos fechas en las que vienen acompañados de, con, de amigos... ...por ejemplo, King Crisote and the John Hopkins... ...Thrump and Forge, Los Cuchillo... ...ni más ni menos, nuestro disco de sacado de la semana... ...también van a estar el viernes... o también Animi que van a estar en cambio el sábado. Además la propia banda para ha elegido una serie de grupos para que continúe todo luego en la sala Razmantas, donde vas a poder disfrutar por ejemplo de Clark of the Beating Heaven. El precio de la entrada para un día es de 58 € más gastos y si no quieres perderte ni una sola de las actuaciones, pues puedes comprarte el bono para los 2 días por 95. Nos quedamos con Portiset சேம் Antes de recuperar nuestro disco destacado de la semana para despedirnos, vamos a darte otra noticia que tiene que ver con el Día de la Música. El mismo 21 de junio se van a celebrar en diferentes ciudades conciertos programados por la UFI. Entre ellos podrás encontrar, por ejemplo, en la sede de las GAE de Valencia, a Burrito Panza que presentarán el que ha sido su disco de debut, solo y mal acompañado. Ahora sí, ya hemos llegado al final por esta semana de Rayos C en tus oídos. Recuperamos Encanto, así es como se llama el nuevo trabajo de Cuchillo y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo.